Así se autoproclama en su nuevo trabajo el veterano señor Chinarro que da una vuelta de tuerca más a su, a su trayectoria musical y lo encontramos con un, con un nuevo trabajo pues muy festivo repleto de, de aires eh, alegres, algo que eh, contrasta con el comienzo de su, de su carrera hace ya 15 años por lo menos. Eh, donde lo, lo que primaba eran los sonidos más oscuros vamos a quedarnos con este nuevo señor Chinarro con canciones como Vacaciones en el mar Presidente, es como se llama el nuevo trabajo que da la bienvenida a esta nueva sesión de hipnosis Yo tendré un velero, llegaré primero al de al paraíso. De verdad no será el azar, sino un gran bazar, todo a pie, rumbo al sitio que los conquistadores esperaban encontrar. Al parecer tal era el plan. Vacaciones en los plásticos del mar. He visto en Sexto continente, botellas, trastos y presentes flotan en un remolino, creo que es divino Yo me alegro por mis competidores, hay señores que esperaban encontrar vacaciones en los plásticos del mar Certijos en la botella A los regatistas, revanchistas que vendrán Navegando en un contenedor, quizá Hay señoras y señores que esperaban encontrar Vacaciones en los plásticos del mar La cosa es evidente, en una carrera dilatada no siempre se puede hacer lo, lo mismo Los músicos tienen que ir evolucionando Pero el caso del señor Chinarro eh, ha sido curioso Sus primeros trabajos, cuando él o sea, era una persona más joven Eran unos trabajos crípticos, oscuros Eh, más tristes y conforme se va haciendo mayor eh, cada vez está más alegre más, más juvenil y eso eh, se refleja claramente en canciones como este vacaciones en el mar que sirve de canción de portada de presentación para su último trabajo presidente vamos ahora con otro tipo que está en estado de, de forma abraham boba un magnífico pianista Eh, lleva un, una, una doble vida como músico de acompañamiento, es el pianista eh, oficial de Nacho Vegas, por ejemplo pone todas las teclas en, en el último trabajo de Nacho Vegas, va en, en la gira con él y también tiene una carrera eh, muy muy interesante eh, en solitario el último trabajo se llama Los días desierto e incluye una gran canción como es este Podría haber sido peor Abraham Boba Podría haber sido peor Podría haberte Congelado podría haberte hecho daño, podría haber sido peor, podría ser buscando algo probar lo bueno y lo malo. cambiar de color elegante pop maduro el que firma abraham boba en este su tercer trabajo los días desierto poco a poco se va labrando una sólida carrera a base de excelentes canciones como ese podría haber sido peor de de un tipo que tiene ya pues bueno una cierta carrera a unos novatos que editan su primer trabajo ya con su maqueta el, el año pasado causaron sensación y ya al fin tienen Eh, su primer trabajo en el mercado ellos se llaman Odio París llegan desde Barcelona se dedican ya, eh, como imagino que sabrás porque ya, ya han sonado por aquí por el programa en otras ocasiones se dedican a, al noise al pop ruidoso al showcase eh, la sombra de los planetas siempre a, aparece cuando se les nombra eh, en realidad los planetas no inventaron esta forma de hacer música aunque quizá en nuestro país sí que hayan sido los máximos representantes en fin, juzga por ti mismo en canciones como este Ahora Sabes, otra de las que se incluyen dentro del álbum de debut de Odio París primer trabajo homónimo de los de Barcelona, Odio, París, una banda con gran proyección que seguro que, que tiene un, una larga trayectoria y un largo un futuro repleto de, de éxitos. Ahora Sabes, otra de las canciones que se incluyen en ese, en ese primer trabajo. Vamos ahora con unos chicos que se consagraron con su álbum de debut, Fleet Foxes Los norteamericanos desde Seattle con su álbum homónimo pues causaron... Un gran revuelo. Ahora ya tienen nuevo trabajo. El nuevo álbum ya va, ya va por nombre Hepless Blues y contiene canciones en su línea psicodélica, onírica, como este Grown Ocean, Fleet Foxes, esto es lo nuevo. Qué buena cantidad de bandas ha generado esa zona Seattle desde el mejor guitarrista de todos los tiempos a aquellos ban aquellas bandas de rock ruidoso e incluso ahora esta banda de hippies que hacen esa extraña música psicodélica que te eleva del suelo y que responden al nombre de Fleet Foxes. Se han convertido en uno de los grandes iconos para la crítica mundial y también ya acompañados por el público con este segundo trabajo. Herpleps, blues y canciones tan bonitas como ese Grow Ocean. Segundo trabajo también para la chica que nos acompaña a continuación, Lourdes Hernández, aunque responde al nombre de Russian Red, cada vez más conocida por el gran público tras su primer trabajo I Love Your Glacis, ahora presenta este Fuerte aventura Todavía no se ha pasado al castellano, aunque imagino que eso será una cosa que ocurra a lo largo de, de su carrera. Sigue cantando en, en inglés canciones como esta es, I Hate You but I Love You. Ella es Russian Red. You were so above in the sky I just keep feeling like a little child I hate you both. sky every time I travel far I think about you by my side to ha querido mirar a los a la música de los años 50 y 60 en este nuevo trabajo Fuerte Ventura y queda muy patente en este I hate you but I love you que suena pues como a, a esa canción perdida de, de Jim Pitney and Red con sus nuevas canciones siempre hay siempre revivals de, de músicas pretéritas Eh, Rassian Red lo hace con este nuevo trabajo y los chicos que nos acompañan a continuación un dúo que llegan desde Nueva York también se dedican más o menos a lo mismo ellos se llaman Cults y su álbum pues suena a eso a álbum de de los años 50 You Know What I mean, es la canción que nos dejan is I've Chico y chica desde Nueva York, eh, llamados Cults, eh, presentando su primer trabajo homónimo con canciones mm, re, que reciclan eh, el sonido eh, de los años 50 como este You Know What I Mean. Vamos ahora con música mucho más poderosa, eh, grabada en nuestro país desde Granada, una de las mejores bandas de rock españolas como son lagartija nick están presentando lo que es su undécimo trabajo una dilatada trayectoria eh, que se completa ahora con este zona de conflicto diversas eh, cambios en la formación vuelven a, a su formato original al de trabajos como pues como inercia el, sus primeros trabajos eh, Eh, y eso le da pues vigor a, a su música eh, que suena pues a aquellos trabajos Mi vida anterior es el primer single de esta zona de conflicto el nuevo trabajo de Lagartija Nick Aquí vivía yo, entre restos de mi... ...tantos años de trayectoria musical... Eh, ...a Lagartí le ha dado tiempo a todo... ...a grabar obras maestras como Omega... ...junto con el añorado Enrique Morente... ...álbumes experimentales... ...y álbumes de rock and roll... ...como... ...que es pues la, la marca de la casa... ...a eso han vuelto ahora en sus últimos trabajos... ...al rock puro y duro... Eh, de guitarra bajo batería a pesar de de las otras muchas actividades que tienen los diversos miembros de la banda, Antonio Arias editó el año pasado un álbum en solitario eh, Eric que es el batería de los planetas en fin, a pesar de eso Lagartija y Nick siguen en forma en esta zona de conflicto y eso lo demuestran canciones como ese en Mi vida anterior vamos ahora mmm, con otra banda que antes hablábamos de, de Revival, de grupos que sonaban a añejos, a tiempos antiguos, eh, y esta es otra de esas bandas, Who's and His Punks, eh, presentan este álbum Too Young, To Be In Love, demasiado joven para estar enamorado, con canciones como Tonight, Tonight, his punks ahí queda este nuevo grupo con canciones como ese tonight tonight nos venimos hasta nuestro país para escuchar a Adrià y a Paulita o lo que es lo mismo a Papá Topo que han editado en estos días lo que es su segundo 7 pulgadas en febrero de 2010 se acaban en el mercado Oso Panda y ahora tienen otra canción muy divertida mucho más rápida mucho más punky entre comillas llamada la chica vampira, es yo soy un papá topo. Música fresca, divertida, firmada por Papá Topo, como viene siendo habitual en ellos. Una canción que perfectamente habría, podrían haber firmado a las que los pegamoides y que se llama La chica vampira. Vamos ahora con esos que intentan ya meter su batería con la música de Noah and the Whale, una banda londinense que presentan su nuevo trabajo, su tercer trabajo, que lleva por título Last Night on Earth. Con canciones como este Tonight is the kind of the night Ellos son Noah and the whale There's a boy with his head Pressed up to the window The bus headed out of town Breath on the glass, he draws with his finger Map of the roads they go down The circles of street lights, the only signal There's people out there in the black He waves goodbye, the town he grew up in Knows they'll never come back Over oh, the night outside is far below His heart is pumping blood On his lips a perfect smile, his eyes begin to flood Cause tonight's the kind of night Where everything could change Tonight's the kind of night Where everything could change And the rumble strip clap And the rattling frame The outer poles on his head And the engine harms A humble tune a melody of rubber and lead, under lamps like gold, paradise stars, an infinity of dancing white light. He sees that his death is to experience only, not to those who plan out his life. Over oh, the night outside is fire below, the moon is in the sky. His heart is full of perfect joy. He whispers his goodbye. Cause tonight. Where everything could change Tonight's the kind of night Where everything could change And tonight is not gonna come back Música grandilocuente, tonight is the kind of night, eh, firmada por los londinenses Noah and the Whale. Vamos ahora con música muy diferente, una colaboración de a tres bandas de lo más granado de, lo, de la música experimental de, del planeta, como es por un lado Vial, por otro Fortet y por otro lado Tom York de Radiohead. Por una vez y claro sin que sirva de precedente, eh, se han reunido y han grabado un par de canciones. Eh, una lleva por título Mirror y otra es esta que vamos a sonar, que vamos a oír eh, y que lleva por título Ego. Ya te digo, es la colaboración, la extraña colaboración entre Barial, Fortit y Tom York. esa colaboración pues no se podía esperar otra cosa mm, si unen sus fuerzas Barial, fortit y tom york pues lo único que se puede esperar es eso electrónica orgánica música sugestiva hipnótica canciones como ego eh, y mirror que son las dos que han grabado para este singles que sin que tenga sin duda alguna solución de continuidad vamos a ir ahora con eh, un trabajo que ya fue editado el año pasado por el mítico Jill Scott Herum. Jill Scott Herum fue el precursor en los años 70 del hip hop eh, tal y como lo entendemos hoy en día. Ha tenido un parón de 15 años en el que, bueno, ha tenido sus problemas y tal, no se sabía qué, qué iba a ocurrir con su carrera discográfica hasta que el pasado año editaba I'm New Here. En este, eh, ha coge, eh, Jamie XX, el, el chico que no canta de los, de los londinenses de XX, de XX, eh, ha cogido ese álbum y lo ha, lo ha hecho propio, lo ha remezclado y lo ha titulado We Are New Here. Entonces nos encontramos entre otra colaboración, entre Jill Scott Heron y Jamie XX en canciones, en este caso instrumentales, como este I'm New here. Pues lo he dicho, Jamie de los XX, haciendo propio eh, el último trabajo del mítico Jill Scott Heron en este I'm New Here. Vamos ahora con la música de los catalanes, además en catalán, de Manel, que han editado su nuevo trabajo y lo presenta con canciones como este, Anniversary. Hars, hostients i els amics, tots a agrupats en un únic crit. Cada maniundasich, cada maniundasich. I tu, nerviosa com sempre, que toca ser al centre de l'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tre segons, quatre i cinc. Els seus rols cavalcaven buscant un desig. Los espelmes cremaven ni algun dels amics. Tampocaven am de retratar. Una veu Caguapasta i jo no fonts m'acaba el colet de la copa decidit a trobar un reconeta adquat per fer-me petit per tit tant da man una mosca l'altamando un mosquit per un copam petitit sota els tamborets i la taul negada pels dos cavallets a plaça amb per un entramat de sabates d'hivern de i, i la llargada dels meus nous I entre un tap de suro la pare, justa temps que no em mengi el collons de gatet i Vestit, i falcar el peu esquerre en un descosit, i arribar-te a l'espatlla i seure en un botó i agafar un palet d'aire i amunça un tiró enganxar-te un cabell i impulsar-me en un últim salt final i accedir al teu desig, travessant la paret del a l'autoritat a escoltar amb atenció batalletes curioses als mes fer-me fotos gracioses amb altres ilustres viatgers i amb un home amb corbata que no sé qui és i en el núvol de somnis que tens a l'abast i entre d'altres que ho sento, però ja mai viuràs, detectar un caminet que m'allunyi del Un nombreta tranquila on, desaporsa mut, estirar-me una estona i per fi, relaxar-me, celebrant. Al plein de scriptipl, que s'estem tu, avui que et fas gran. Mentre fora de l'ull, les espelmes es van La música de Manel con ese anniversary, una canción realmente bonita. Llegamos casi al final del programa, lo vamos a hacer con la música de PJ Harvey y una de las canciones que se incluyen en su último trabajo es este, The Glorious Land.